...la Casa de Gobierno, en un ratito va a comenzar una reunión importante entre el Gobierno Provincial y los gremios estatales. Estamos en este momento con Marcelo Pedantal, el subsecretario de Trabajo, para que nos cuente algunos detalles de esta reunión. Buen día, Marcelo. Oh, buen día, eh, un gusto. No, esta reunión viene a ser el cumplimiento de lo que habíamos acordado en el mes de enero en, con los gremios, eh, en una reunión que había estado el subsecretario de Economía, Guido Bisterfil, y, y yo lo acompañaba donde habíamos dicho que eh, el artículo 28 de la ley de presupuesto lo íbamos a tratar, lo íbamos a analizar, y un trabajo en conjunto de, de lo que saliera lo íbamos a, a homologar por paritaria. Hoy eh, es la primera reunión donde seguramente las partes podrán exponer sus posiciones, algunas propuestas va a haber, eh, que se analizarán y empezaremos un trabajo, empezó el año ya en la discusión, la semana que viene ya tenemos paritaria y en función de eso... Eh, seguiremos avanzando. ¿Tiene que ver con la licencia de atención? Sí, con un artículo nosotros estamos muy preocupados porque vemos un aumento del uso si vos querés en alguna cuestión eh, muy sospechoso de la licencia de lo, por enfermedad de los dos últimos años de quienes después se acogen al beneficio de la jubilación. Creemos que tenemos la responsabilidad de conducir y mejorar esto. Sabemos que vamos a contar con el apoyo de las de los sindicatos porque, vuelvo a repetir, nosotros no queremos perseguir a los trabajadores eh, que tienen alguna contingencia de salud, sobre todo a largo tratamiento, pero sí queremos cortar con un mecanismo que eh, vemos que puede haber alguna connivencia entre paciente y médico para presentarnos eh, eh, certificados que luego eh, se presentan a pedir las vacaciones no gozadas. Eso le significa a todo el pueblo de La Pampa, al el erario provincial un monto muy alto, cuando se liquida, y bueno, queremos empezar a trabajar en los mecanismos de evitar esto. ¿Hay incrementos en los tiene, por lo menos en qué porcentaje? Que puedo asegurar que aumentó exponencialmente en 40 puntos, de 16% a 46, 47 puntos seguro. Eh, eso es un impacto, es, las vacaciones no gozadas que se contraprestan, no se presentan a cobrarlas, se genera un alto impacto, vuelvo a decir, y muy costoso para el y provincial. ¿Hubo casos de que de hecho fueron... De en bueno. esos casos, me parece que eh, en eso está trabajando también muy bien el Ministerio de Salud. Está trabajando el Cem, el Instituto, para ver cómo achicamos las posibilidades de que se convierta en una fábrica de certificado algunas profesiones. ¿Qué ¿No, no tengo idea porque pasa para la Fiscalía de Investigación Administrativa, que es la encargada de hacer los sumarios y la verdad no tengo idea de qué terminó. Pero sí, la idea es que el gobierno en eso sea inflexible porque nosotros, vuelvo a repetir, pensamos en aquellos trabajadores eh, que su destino lo ha puesto ante una situación de salud difícil. Pues eh, digamos la ley es muy clara, tiene un sistema disciplinario que puede ir de un aparecimiento hasta la misma sensantía. Pero yo también estoy convencido de que al profesional actuante que libremente eh, eh, otorga un certificado para generar este fraude laboral, también hay que eh, buscar los mecanismos de, de, de, de ir contra él. ¿Qué propuesta? No, de de, de parte del gobierno? En bueno, nosotros se la queremos anticipar antes que a, que a ustedes, a los gremios, porque es lógico. Es eh, una propuesta que ha trabajado eh, en conjunto el gobierno de la provincia y me parece que es muy superadora. Es muy difícil, eh, algunas profesiones o algunas especializaciones médicas, es muy difícil generar una contraprueba. Eh, generar, digamos, sobre un médico que hace un dictamen sobre la situación de salud de algún paciente, es muy difícil después generar, digamos, una contraprueba. Que, que, entonces, lo que nosotros queremos es evitar el mecanismo previo. ¿Cómo vivió ayer y qué vio de la marcha nacional? Más allá de las cualidades personales de quienes convoquen o no, eh, en, la, en la República Argentina se está gest, gest, gestando una situación donde el pueblo trabajador eh, se ve eh, atacado, se ve que sus derechos son vulnerados y me parece que ayer fue contundente, porque más allá de que estamos hablando de un gremio con un poder de movilización Muy importante, nadie moviliza a 400.000 personas llevadas, ahí hay mucha gente que eh, fue porque ve que su expectativa de vida laboral, su expectativa de vida familiar, eh, está en peligro. Entonces me parece que el gobierno nacional tiene que salir de la mecanismo, del mecanismo de la denotación del dirigente para entender lo que piensa la gente. Algunos dicen que ayer se movilizan los corruptos. problema el que lo dice. problema el que lo dice. Yo me parece... Que, y ya lo dije anteriormente, el peronismo no estamos acostumbrando a arrancarnos las pulgas y a hablar por lo que nos dicen. Creo que hoy hay un sistema que nos está imponiendo la calificación en corrupto no corrupto de lo que no dice la justicia. Me parece que ayer no hay 400.000 corruptos. Hay 400.000 argentinos que están iniciando una marcha y están dando una señal a toda la oposición de la unificación de objetivos ...con un plan en común... ...ahora, los problemas que tengan los dirigentes... ...hoy, lo único que hacen es alejarlo de la gente... ...ayer, creo que hubo mensajes contundentes... ...no comparto, ni aquel discurso de barricada... ...que habla de la Casa Rosada... ...como un antro delincuente... ...pero tampoco comparto... ...lo que eh, el establishment político nacional... ...y sobre todo la estructura mediática... ...quiere instalar de que todos son corruptos... ...me parece que para eso hay una justicia que hoy quizás está más en duda que los propios políticos y los propios dirigentes que convocaban, pero me parece que hay que pasar. Y lo de ayer fue contundente. Lo que nadie puede negar que fue un mensaje contundente. Una marcha y se la de después, ¿no? ¿Qué tiene que pasar después? Y el gobierno nacional rápidamente tiene que reaccionar y llamar a un diálogo de todos los argentinos. Pero un diálogo donde nos, nos escuchen. Porque llamaron a nosotros para decirnos lo que tenemos que hacer. O si no lo hacemos, después nos persiguen. Me parece que no es así. El gobierno nacional me parece que tiene que tomar nota de que lo que ayer puede ser la punta del Iber a una situación mucho más eh, dura para los argentinos. Porque esto cuando uno va al supermercado lo ve. La queja constante, yo lo veo en la subsecretaría de aquellos trabajadores que pierden su inestabilidad o que tienen que ceder derechos, porque hay un sistema que no funciona. Hay un sistema en la Argentina que no funciona y eso va a traer problemas. Mucho, mucho Bueno, ahí escuchábamos Sebastián, a Marcelo Pedonta, el subsecretario de Trabajo, eh, por dos temas. Uno tiene que ver con esta reunión inminente que va a haber entre los gremios estatales y el gobierno provincial y después haciendo una evaluación de lo que pasó ayer eh, en la plaza, no solamente en la plaza San Martín, sino también en la ciudad de Buenos Aires, dicen del gobierno provincial, o por lo menos un funcionario, que fue contundente el mensaje de ayer de, lo, de la protesta nacional por el 21F. Si te parece, yo estoy ahora, me alejé un poquito del lugar donde estábamos haciendo la nota con Pedontá y me estoy acercando al lugar donde ya se están acomodando los gremios o los gremialistas.